musical. Para las antenas y de lo que pasa con tus artistas cuando Esto es Info Music. Balvin el lanza Magi El colombiano estrenó su nueva canción a ritmo de rap, donde repasa su identidad y trayectoria con gratitud. El video fue grabado en el barrio de Castilla, en Medellín, donde vivió su infancia y adolescencia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl Info Music. ¿Qué pasa en el mundo del entretenimiento?